Nueva caravana para defender la soberanía del río Paraná. Organizaciones ambientalistas realizarán mañana una caravana multitudinaria y está abierta a todas las comunidades ribereñas del Paraná que quieran participar. Será una actividad simultánea en todas estas localidades organizando caravanas, banderazos, actos y actividades culturales. En la zona de Rosario se prevé una caravana por agua y tierra para quienes participen con embarcaciones el punto de encuentro será en la denominada isla de los mástiles para cruzar el puente rosario victoria y para quienes lo hagan con automóviles el punto de partida será el peaje del puente y al momento de cruzarlo se va a desplegar una bandera argentina gigante ambas caravanas se van a encontrar en la costa norte de la ciudad de rosario en ese sentido, en Aire Libre hablamos con Evangelina Codoni, integrante de la organización Foro por la Recuperación del Paraná, y dijo que la soberanía del río es un tema que está empezando a ponerse en discusión y comentó que se harán actividades en varias localidades de las provincias de la región del litoral. Estamos en el camino de que estamos pariendo un movimiento eh, que va adquiriendo cada vez más profunda conciencia en este tema. Por eso estamos muy contentos, estamos muy contentos porque era un tema que nadie conocía, que estaba muy de espaldas al pueblo, y hoy de a poco, de a poco, eh, se va desocultando. Digo, no va a ser solamente en la ciudad de Rosario, uh -huh. sino que es una actividad de un banderazo en todo el litoral. Distintas localidades de la provincia de Chaco, distintas localidades de la provincia de Corrientes, esta semana estuvimos haciendo una recorrida por todas las localidades de Corrientes distintas localidades de la, de la provincia de Entre Ríos y también de la provincia de Santa Fe. Aquí va a haber actividad en Reconquista, en Santa Fe, en San Lorenzo, en Rosario, en muchas de esas ciudades que están a la vera del Paraná. Así que estamos muy contentos porque de a poco se, eso, se va plantando un movimiento que pone este tema en discusión. Codoni además comentó que en la defensa del río van apareciendo distintos sectores ...que son conscientes de su importancia y comentó que existe un plan para entregar el país. la defensa del río van apareciendo distintos sectores uh -huh. que lo defienden por distintas cosas. Algunos porque son profundamente conscientes de la entrega que está planteada, no solamente del Paraná, no sino uh -huh. de toda la Argentina. Ahora estuvo el tema de ley de glaciares, vemos el tema del agua en general, los incendios que hubo en la Patagonia... Eh, todo el tema de la nueva ley de tierras que pretende el gobierno, digamos, la entrega es eh, bastante amplia, lamentablemente está hay una planificación que parecería que quieren entregar hasta la última baldosa de la Argentina. Luego de esta caravana, las organizaciones ambientales tienen planeado realizar actividades culturales y volanteadas en diferentes lugares para finales de abril y principios de mayo. Reportó para el informativo Farco Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.